Buenas noches, colegas. Eh, nuestra primera charla, nuestro primer video va a ser un tema muy importante, sobre todo por la gran ayuda que puede representar el laboratorio clínico, que es el diagnóstico de una anemia. Vamos a ver cómo abordar eficientemente a un paciente anémico y cómo nos puede ayudar el laboratorio clínico en este proceso. Vamos a definir anemia como la disminución en la capacidad de la sangre para suplir los tejidos de oxígeno para sus funciones básicas. Quiere decir, por lo tanto, que vamos a tener, para tener un paciente anémico, un paciente que tiene una disminución en la hemoglobina, en el hematocrito o en el recuento de glóbulos rojos, siempre y cuando tengamos en cuenta que es un paciente que está normohidratado. Eh, otra cosa muy importante es saber que la anemia nunca es una enfermedad. La anemia es un síntoma de una enfermedad y nunca la debemos considerar eh, como la causa primaria de una enfermedad, sino que es la consecuencia de algo que está presentando el paciente. Otra cosa es que esa anemia se convierta en una urgencia y tengamos que tratarla como un problema primario, pero siempre tenemos que ir a la causa. Bueno, hablando de causa, vamos a que las causas de una anemia básicamente son tres pérdida de sangre, destrucción de glóbulos rojos, o sea, procesos hemolíticos, y fallas en la producción, o sea, falla en la fábrica. Como les dije, la anemia nunca es una enfermedad, es una consecuencia de una enfermedad, pero en esta exposición vamos a ver La anemia como una emergencia, o sea, cuando el paciente anémico independiente de la causa tiene su vida comprometida y debemos actuar ante ella sin que eh, nos preocupe demasiado llegar a cuál fue la verdadera causa. La anemia como emergencia eh, debemos diagnosticarla rápidamente eh, con la ayuda del laboratorio. Es por eso que escogí este tema para hablarlo, porque aunque tiene mucha clínica, Es una clínica que depende prácticamente del laboratorio o de lo que nosotros podamos hacer en el microscopio, lo que nos va a ayudar quizás a salvarle la vida a ese paciente que llegó urgente. Entonces tenemos para eh, estudiar una anemia urgente el cuadro hemático y la clínica. El cuadro hemático tenemos que hacerlo rápidamente. Las personas que no tienen laboratorio en, la, en su lugar de clínica, en su lugar de trabajo, perdón, Tienen que tener por lo menos una centrífuga y un refractómetro para atender esa urgencia. Con una centrífuga y un refractómetro tenemos rápidamente un hematocrito y unas proteínas totales que junto con la clínica vamos, eh, nos van a ayudar pues, a establecer los primeros pasos que debemos hacer ante esa anemia. Eh, recursos que tenemos entonces para diagnosticarla es el paciente, los signos clínicos que me da la situación en que lo vemos en ese momento. Y los hemogramas con proteínas totales o con sólidos totales si son tomados con un refractómetro. Tenemos el hemograma manual que es el que podemos hacer rápidamente en la mayoría de consultorios. Y el hemograma automatizado que es el que quizás podamos enviar a un laboratorio y nos lo retornen después quizás de unas horas. Pero nos va a dar otra información valiosa. Los datos clínicos. ¿Qué me dice el paciente? Entonces vamos a tener un paciente con palidez, con anorexia, con le letargo, eh, falta de tolerancia al ejercicio, disnea, colapso si viene muy grave, taquicardia, taquipnea. Todos estos signos además pueden estar asociados a la deshidratación en la que pueda estar. Los signos que me sugieren que el animal tiene una anemia por pérdida de sangre son los que voy a ver. Hematemesis, epistaxis, petequias, equimosis, melena, hematomas. Eso ya me orienta a que es una anemia por pérdida de sangre. Pero hay otro caso en el cual debo, veo la anemia, pero veo al paciente en otra situación, que es el paciente que está en anemia hemolítica, al cual lo voy a ver amarillo, con hemoglobinemia, esa la veo en el laboratorio, hemoglobinuria, también la veo en el laboratorio, y esplenomegalia en la palpación. Por eso siempre hay que tener en cuenta que la clínica y el laboratorio tienen que ir de la mano, porque... Tanto la anemia hemolítica como la hemorrágica tienen unos puntos claves en clínica y unos puntos claves en laboratorio. Al unirlos tenemos la respuesta. Bueno, entonces es muy importante volver al punto de que cualquier centro médico veterinario que diga que tiene urgencias, que atiende urgencias, debe poseer como mínimo una microcentrífuga y un refractómetro. Esos dos aparaticos me permiten en tres minutos definir si es una anemia hemolítica o hemorrágica. La centrífuga normal la de tubitos grandes va a ser lo mismo en 20 minutos el espectrofotómetro, muy pocas clínicas rutinarias lo tienen pero el que lo tenga y mida proteínas totales por espectrofotometría va a tardar unos 30 minutos en hacerlo y mandar a un laboratorio un cuadro hemático para un diagnóstico de urgencia de una anemia puede tardar entre 2 horas y 24 horas Hay laboratorios que en el puente no trabajan, entonces el paciente que llegó anémico el viernes recibe el cuadremático el martes. De pronto ya no está. Bueno, una vez tenemos el paciente ya eh, eh, iniciada pues, su terapia eh, de urgencia y más o menos categorizada el tipo de anemia, vamos a, al segundo paso que es saber si esa anemia es regenerativa o no regenerativa. Que sea regenerativa o no regenerativa no, af no afecta el caso inmediato, pero las anemias regenerativas son algunas que son manejables y las no regenerativas son otras que son no son fácilmente manejables. Entonces las anemias regenerativas las determino ¿por qué? Por el recuento de reticulocitos. El simple hecho de que el laboratorio me reporte reticulocitos, algunos reportan policromatofilia, Algunos reportan los números totales, algunos los porcentajes, o sea, los, los, eh, por los relativos. Cualquier punto que me oriente a que el animal tiene reticulocitos, me dice que está presentando una anemia regenerativa. Las anemias regenerativas caen en dos clasificaciones, entonces ya ahí vamos acercándonos más. ¿Son anemias hemolíticas o son anemias hemorrágicas? Ahí se puede decir punto hemólisis o hemorragia y la historia ya me dice si es un paciente hemolizando o es un paciente hemorrágico ya tiene dos terapias muy diferentes encaminadas a, situaciones, a manejos muy diferentes cuando no tengo reticulocitos es una anemia no regenerativa que puede ser por deficiencia de hierro hay múltiples causas no solo nutricionales por enfermedad medular otras múltiples causas y por hipofunción medular o otras cuantas. Estas tres, estas causas de anemia no regenerativa, estas tres y todas sus divisiones son mucho más difíciles de diagnosticar rápidamente, pero por lo general el paciente que está en esta situación no llega tan urgente como el paciente que llega en anemias hemolíticas o hemorrágicas que son las regenerativas. Las anemias arregenerativas normalmente son leves o moderadas y se corrigen si su causa es reversible. Eh, la excepción que tenemos es la anemia plástica, que es severa e irreversible, pero también la vamos a tener como una urgencia, pero ahí no me van a reportar que haya signos de regeneración. Y son anemias con unos recuentos muy bajos, no solo de eritrocitos, con gran frecuencia también las plaquetas y los leucocitos son bajos y la historia clínica también me lo puede sugerir. Pueden estar relacionadas con malignidades, con quimioterapias, o con la aplicación de fármacos inadecuadamente aplicados, como estrógenos y algunas veces sulfas. Las anemias regenerativas, por lo general, son severas, constituyen una emergencia, y son eh, las, eh, las, digamos, las más fáciles de diagnosticar. Anemias regenerativas por hemólisis. La hemólisis puede ser primaria o secundaria. La primaria difícilmente es, es eh, la causa queda esclarecida. La secundaria en algunas ocasiones queda esclarecida. Muchas eh, causas de anemias hemolíticas secundarias son infecciones, drogas, vacunas y neoplasia. Con respecto a las vacunas es muy importante comentarles que la reacción eh, hemolítica postvacunal siempre ocurre después, hasta 30 días después de la vacunación. Por lo tanto, una anemia hemolítica en un animal que lleva más de 30 días vacunado, se descarta que haya sido la vacuna la que, la que le generó esta reacción. Pero si lleva menos de 30 días, podría ser la causa. Puede nunca saberse también a qué se debe la anemia hemolítica, pero tenemos que tratarla. En los gatos el amarillitos, la anemia, si concluyo que el gato amarillo no es por una colangiohepatitis. Y, y si es por una anemia hemolítica, lo más seguro es que sea por micoplasma hemofelis, o sea, una hemobartonela. Hay muy, ot muy pocas otras causas de anemias hemolíticas en felinos. Entonces, prácticamente tratarlo eh, directamente encaminado a micoplasma hemofelis. El tratamiento de la hemólisis pues, va encaminado básicamente a a buscar y eliminar la causa, pero a veces la causa ya sucedió, no la podemos eliminar porque ya pasó. Frenar la hemólisis es el punto eh, definitivo de esta situación clínica y en algunos casos la transfusión, en algunos casos. Las anemias hemorrágicas agudas, casi siempre la vemos, vemos el trauma, vemos la, la, la, la, las laceraciones, vemos defectos de coagulación porque el animal sangra y sangra, tomamos una muestra y queda sangrando, tiene o puede tener historia de una cirugía reciente, puede tener también hemorragia interna por algún tumor, la ruptura de un tumor esplénico genera una hemorragia terrible a veces y, y es difícil de diagnosticar a no ser que hagamos una función abdominal y encontremos sangre. El tratamiento pues va encaminado a atender el shock, estamos hablando de las anemias hemorrágicas agudas, buscar la causa de la coagulopatía si, es, fue, si fue por eso, evaluar factores de coagulación, falta o inhibición de ellos y en algunas situaciones es considerable la transfusión, no solo por suplir lóbulos rojos sino también por suplir proteínas de coagulación, fibrinógeno y todo lo que le podemos dar con la sangre completa. La anemia hipoproliferativa eh, tiene pues varias causas. Una es la plasia eritroide pura. La plasia eritroide pura puede tener un origen inmunomediado, o sea, un ataque del sistema inmune a los precursores de glóbulos rojos. Ahí tratarla es dificilísimo porque es una, es una anemia muy difícil de diagnosticar. Requiere punción de médula ósea. La función de médula ósea es diagnóstica, pero si el animal llega tan grave, tan grave que consideramos que de pronto ni siquiera podemos anestesiarlo, pues nos vamos a quedar por ahora con la duda. Algunas drogas vale la pena mencionar dos de uso relativamente frecuente en clínica, aunque inadecuado, estrógenos y trimetopim sulfa. Algunas infecciones producen anemia hipoproliferativa como la reliquia, Neoplasias sus tratamientos y metástasis de algunas neoplasias que afectan la médula ósea. El tratamiento para estas mmm, anemias hipoproliferativas, por lo general son similares a los de los problemas inmunomediados, casi encaminados a inmunosuprimir, buscar la causa, tratar la neoplasia si es una neoplasia, o suspender la quimioterapia si fue por la quimioterapia. En algunas anemias no urgentes, ¿Qué debo hacer? Pues tenemos más tiempo disponible, su evaluación seguramente va a ser mucho más compleja eh, y por lo general son preregenerativas, hipoproliferativas o arregenerativas. El nombre lo dice todo. En el caso de las preregenerativas son las anemias en las cuales, por ejemplo, hubo una gran hemorragia y, el, y hacemos el examen justo en el momento en que el animal no ha empezado el proceso regenerativo. Entonces podemos pensar que no está regenerando. Si reevaluamos dos o tres días después ya vamos a encontrar un recuento de reticulocitos. Entonces ya sabemos que era, que la anemia, la causa de esa anemia fue muy reciente y el animal no había tenido tiempo de iniciar su respuesta regenerativa. Para todas estas anemias la base de datos mínimas son el hematocrito y las proteínas totales. Con eso nosotros adelantamos mucho. ¿Por qué el hematocrito y las proteínas totales? Porque no solo esos dos valores son los que me sirven. Cuando yo monto el tubito del hematocrito y el de las proteínas totales, que es casi siempre un capilar que va a la centrífuga y luego al refractómetro, cuando yo saco ese capilar de la centrífuga eh, veo el hematocrito. Vamos a tener como valor de referencia 34 hacia abajo como una anemia. El color del plasma, de una vez me va diciendo si el animal está ictérico o, o si hay hemoglobinemia. La lipidemia también produce hemólisis. El buffy coat, que es la capa leucoplaquetaria, perdón, es esa capita blanquita que se ve en, en la interfase entre los glóbulos rojos y el plasma. Eh, como es blanca, uno tiende a considerar que, es el, que son glóbulos blancos, realmente esa capa blanca lo que vemos a simple vista son las plaquetas las proteínas totales también las vamos a tomar de ese mismo tubito y vamos a considerar que si son unas proteínas totales que tienden a ser inferiores a lo normal podríamos considerar hemorragia ¿por qué? porque cuando el paciente empieza a hacer una hemorragia el cuerpo empieza a compensar en volumen el líquido de los vasos sanguíneos robándole el líquido al, al espacio intercelular entonces vamos a tener eh, como una dilución de, de la sangre que está circulando por el esfuerzo que hace el cuerpo en compensar la bolemia. Cuando tenemos las proteínas altas podemos considerar hemólisis porque la hemoglobina es una proteína y con frecuencia el, la lectura que yo le haga va a resultar alta, eh, ya sea refractométrica o por espectrofotometría. Y por otro lado, Vamos a tener altas las proteínas porque a veces en algunos procesos hemolíticos cuando las causas son tumorales o infecciones crónicas, las globulinas están altas y ellas cuentan dentro del análisis de proteínas totales que hacemos. Normales pueden ser enmascaramientos, o sea eh, que una paciente esté normal pero por estar deshidratado tenga el hematocrito casi dentro del rango normal al o vuelve y baja, entonces las proteínas normales en esos casos pueden ser enmascaramientos, en ese caso se sugiere solicitar una lectura de albúmina, ella nos soluciona matemáticamente eh, toda la, la duda que tengamos con respecto a las proteínas totales en los pacientes anémicos con proteínas normales. El hemograma, ¿qué me dice?, El hemograma, cuando ya yo recibo un reporte de un hemograma de un laboratorio, tengo muchos más datos. Tengo el índice de distribución eritrocitaria, en algunos equipos lo reportan RDW, el volumen corpuscular medio y la CHCM, concentración hemoglobina corpuscular media. Esos parámetros todos me ayudan en la parte del diagnóstico de, eh, eritrocitario. El extendido de sangre, Debo solicitar que una persona con algo de experiencia me mire ese extendido de sangre porque los poiquilocitos, la policromatofilia, eh, son factores muy importantes a tener en cuenta para diagnosticar una anemia. Poiquilocitos son una variación en la forma de los glóbulos rojos. Eh, algunas anemias están relacionadas con cierto tipo de poiquilocitos. Entonces al poderlos detectar puedo saber a qué anemia me estoy enfrentando. La policromatofilia es el incremento de glóbulos rojos jóvenes circulantes, los reticulocitos alteran, obtienen so, un color diferente al de los glóbulos rojos y se notan bastante bien en un extendido de sangre periférica, por lo tanto a la, la persona que haga el laboratorio clínico le queda muy fácil detectarla. Poiquilocitosis entonces nos expresa una variación en la forma de los glóbulos rojos, Depende mucho de la calidad de la muestra, nosotros podemos inducir variaciones en la forma de los glóbulos rojos simplemente por un mal extendido o en los laboratorios clínicos a veces son un poquito descuidados para hacer los extendidos, no los hacen bien, no los hacen sobre lámina nueva, no los colorean bien, los secan rápidamente, los secan agitando, los secan a lámina inclinada, todos esos factores me pueden llevar a una poiquilocitosis artefactual. Entonces, debemos confiar en que nuestro laboratorio hace todo muy bien. Por favor, pidan que les hagan todo muy bien, sobre todo en estos casos, o aprendan ustedes a hacerlo. Qué mejor que yo confiar en mis propios resultados. Si son bien evaluados, orientan en la localización de las lesiones. Entonces, vamos a hablar sobre algunos poiquilocitos que me sirven en el diagnóstico de anemias. Los esferocitos son los eh, clásicos de las anemias hemolíticas inmunomediadas. En la imagen nos vemos, son esos glóbulos rojos redonditos sin palidez central que indican las flechas. Eh, a veces también con sangre transfundida se forman eh, esferocitos, pero eso va a estar en la historia clínica. Eh, tanto el propietario como nosotros fácilmente podemos saber si ese paciente fue transfundido, porque no lo digan o porque hayamos sido nosotros los que lo hicimos. Hemoparásitos. También puede generar esferocitos y hay unas esferocitosis hereditarias de algunas razas, entonces también lo vamos a saber por la raza. Los queratocitos y los esquistocitos son células que han sido rotas por hilos de fibrina dentro de los vasos sanguíneos. Los hilos de fibrina básicamente se forman en la coagulación vascular diseminada, en la globerulonefritis, en el hemangiosarcoma y en la falla cardíaca congestiva. En aquel lugar donde los vasos sanguíneos presenten alteraciones eh, y generen turbulencia, vamos a encontrar queratocitos y esquistocitos. Es, eh, entonces también podemos ya eh, tratar de ubicar una lesión eh, eh, cuando nos reporten queratocitos y esquistocitos. Ya sabemos más o menos a qué se están refiriendo. Los acantocitos son células rojas que aparecen con frecuencia en la coagulación vascular diseminada también, en el hemangiosarcoma, en el chunt portosistémico, pero los animales que tienen chunt portosistémico también tienen microcitosis. Entonces, el laboratorio automatizado me lo va a reportar. No confiemos demasiado en los eh, índices eritrocitarios de los laboratorios donde los hacen de manera manual. Los márgenes de error son muy grandes, eh, solamente realmente medidos con equipo son verdaderamente confiables lo demás eh, puede pasar a tener un margen de error de hasta el 50% en, en las mediciones y en los recuentos de glóbulos rojos entonces es mejor que si un dato nos va a confundir es mejor que no lo que no lo tomemos solamente si viene de equipo automatizado confiemos en los índices eritrocitarios Volvamos con acantocitos, estábamos hablando de dónde aparecían, también aparecen en la enfermedad hepática crónica y en el linfoma. Los equinocitos son lo que más reportan los laboratorios clínicos, pero también son los que más se producen de manera artefactual. Cualquier alteración que haya en la laminita donde se hace el extendido de glóbulos rojos me va a generar equinocitos. Entonces, sí, eh, volvemos a lo mismo, la calidad del extendido y la calidad del personal del laboratorio. Los equinocitos también los puedo encontrar en pacientes con linfoma y pacientes a los que se les está administrando doxorubicina. Entonces, estos tres casos son fáciles. Si tiene linfoma, lo vamos a saber. Si está en terapia con doxorubicina, lo debe saber tanto el dueño o nosotros. Y si es artefactual, y las demás son artefactuales. Los cuerpos de Heinz son bien importantes, eh, cobran importancia en el gato. La intoxicación por acetaminofén, por cebolla y por ajo en el gatito da muy rápido cuerpos de Heinz y son casi diagnósticos de ese tipo de intoxicaciones. Además la historia clínica casi siempre la gente considera que el acetaminofén se puede ser administrado a los bebés, puede ser administrado a las mascotas. En humanos es un medicamento supremamente seguro, en las mascotas no. Y a los gatitos particularmente les daña su hemoglobina. La vitamina K3 y K1, si el animalito está sometido a una vitamina K3 o K1 porque de pronto haya sido eh, intoxicado o sospecha de intoxicación por cumarínicos, pues vamos a encontrar cuerpos de Heinz, pero ya sabemos la causa, la terapia. El azul de metileno, en algunos casos los criaderos de gatos utilizan azul de metileno, en, se lo ponen a los gatitos para saber cuál es el que está orinando donde no debe, o cuál es el que está defecando donde no debe, pero el azul de metileno es altamente emolizante en los gatitos, esa práctica está completamente mandada a recoger porque es tóxica. Hay otros sustitutos, hay que averiguar, la floreceína, la crayola, hay otros sustitutos que se le pueden dar a un gatico y no lo vamos a matar de una anemia por saber dónde está orinando. La hipocromasia se refiere, como el nombre lo indica, hipocromos, poquito color en los glóbulos rojos. Lo podemos ver en la lámina, son glóbulitos rojos con una palidez central muy grande, casi son marquitos rojitos y no glóbulos rojos. La vamos a encontrar casi siempre en la deficiencia de hierro y en la inflamación crónica. Si es un paciente en crecimiento, de raza grande o es una perrita gestante eh, vamos a encontrar hipocromasia porque ellos tienen una anemia fisi fisiológica por crecimiento o por eh, dilución entonces eh, eh, puede ser factible que encontremos en estos dos pacientes hipocromasia macrocitosis son su nombre lo indica glóbulos rojos de tamaño superior al normal La, y en términos generales Las células que son más grandes de las normales tendemos a creer y a saber, y es cierto, son células más jóvenes. Entonces, macrocitos son glóbulos rojos que tienden a ser más jóvenes, aunque no pasen ya la línea del reticulocito. Entonces, vamos a encontrar macrocitosis cuando hay anemias regenerativas, pero también cuando almaceno la sangre y la mando al otro día para el laboratorio, puede que me reporte macrocitosis porque la sangre eh, se altera en el tubito pero si yo la almacené y la mandé al otro día, puedo asumir que esa fue la causa. Lo debo tener en cuenta. El Poodle es un perro que tiene un BCM superior al de otras razas. Entonces en Poodle podemos encontrar macrocitosis, pero casi siempre están dentro del rango normal. Macrocitosis se sale del rango. El Poodle tiene en el rango superior, pero muy rara vez se sale del rango superior normal. Macrocitosis también encontramos en gatitos con virus de inmunodeficiencia felina por una alteración medular. Microcitosis, lo contrario, células muy pequeñas surgen de un paciente que tiene una deficiencia crónica de hierro por ingesta, por falla de absorción, por pérdida crónica, hemorragia crónica. O sea que el paciente con microcitosis por lo general es un paciente que puede tener una anemia hemorrágica pero lleva un buen tiempo con ella. Eh, puede que nadie se haya dado cuenta porque defeca en el patio, vive en la finca o algo así. Entonces nadie se había dado cuenta que el perro defecaba negro. Pero ahí podemos tener la pérdida de hierro y eso, eso explicaría por qué sus glóbulos rojos son más pequeños. Ya el depósito de hierro se está acabando. En el chun portosistémico vamos a encontrar también macro, microcitosis y los aquitas y los chivas pueden tener microcitosis fisiológica de la raza. Bueno, vamos a ver un poquito como un resumen muy rápido y muy práctico sobre el análisis de las proteínas totales. Cuando hacemos por refractometría proteínas totales, realmente se deberían llamar sólidos totales, no estamos leyendo proteínas, estamos leyendo cuántos sólidos hay en esa muestra que monté en el refractómetro y eh, equivalen a las proteínas. Eh, las proteínas totales, pues, Todos lo sabemos, son albúminas y globulinas, básicamente. Eh, Albúmina, globulina y fibrinógenos, y la muestra es tomada en tubito morado, o sea, si le estamos leyendo sobre plasma. Las proteínas totales son muchas, tienen muchas funciones, son fuente de aminoácidos, se encargan de mantener la presión oncótica, o sea, que la sangre fluya dentro de los vasos sanguíneos, transportan hormonas, enzimas, minerales, regulan inflamación y resistencia a la infección. La síntesis de las proteínas totales básicamente está en el hígado, por eso hablamos también que eh, una de las formas de evaluar la función del hígado es por su producción de albúmina. Albúminas bajas pueden estar relacionadas con una falla hepática. Pero bueno, volvamos a esto. Síntesis de las proteínas eh, totales, entonces hígado se encarga de producir albúmina y las globulinas alfa y beta, o sea la mayoría. Y los órganos linfoides gamma globulinas. La evaluación de las proteínas totales tenemos que hacerla a la luz de la edad. En el nacimiento, tanto albúmina como globulina son bajas. En el momento del nacimiento, una vez el cachorrito, el gatito, empieza a tomar calostro, ellas suben rápidamente. Las proteínas van subiendo con la vida. Finalmente son más altas en geriátricos, con una disminución en la albúmina, posiblemente por deficiencias hepáticas, y un incremento en las globulinas, posiblemente por por la exposición que ha tenido durante toda su vida a infecciones y enfermedades, eh, a enfermedades sobre todo infecciosas, que han dejado una carga de globulinas en su memoria inmunológica. El abordaje de urgencia al que vamos a hacer de proteínas totales es casi una norma matemática, que si la tenemos siempre en mente vamos a llegar rápidamente a una conclusión. Vamos a tener como base de datos que las proteínas totales refractométricamente tomadas, que es la que casi todo el mundo hace, están entre 5.7 7 a 7.5 gramos por decilitro. Entonces, en términos generales, un animal en promedio va a tener, para que redondeemos, 6 gramos por decilitro de proteínas totales. Tengamos esa cifra Y, y giremos alrededor de ella, pero es más fácil recordar el número 6 que el 5, 7, a 7, 5. Ese número 6 vamos a dividirlo en dos fracciones. La relación albúmina-globulina, se llama esas dos fracciones. La albúmina en términos generales equivale a más o menos 4 y la globulina equivale más o menos a 2 de esas 6 totales. Entonces la relación albúmina-globulina vamos a tener la que gira alrededor de 4 a 2. Si tenemos un paciente con asitis, asitis comprobada, no con líquido abdominal porque podría ser sangre, no, que sea asitis, o sea que sea un trasudado lo que tenemos en el abdomen, posiblemente la albúmina esté en menos de 2. O sea que si tenemos unas proteínas totales de 6 y tenemos un paciente con un trasudado, o sea con asitis, Tendríamos que tener en cuenta que su albúmina es 2 o menos, por lo tanto, la globulina va a estar alrededor de 4. Ahí ya tenemos una alteración porque las globulinas normalmente están alrededor de 2. Bueno, si tenemos un paciente que no tiene asitis, normalmente la, las albúminas van a estar alrededor de 4, si el hígado está funcional. Muy rara vez las albúminas suben de 4 porque pasa lo que le pasa a la gelatina se coagula entonces no hay paciente que aguante una sangre que no está fluyendo bien que tiene una textura tipo gelatina coagulada entonces ese paciente ya estaría muerto tenemos que la albúmina debe estar alrededor de 4 para que la sangre ande bien y el resto van a ser globulinas o sea 4 más lo que sea nos va a llevar al número que nos dio esas proteínas totales que nos mandaron del laboratorio. Por ejemplo, si tengo 8 de proteínas totales y el paciente tiene una función hepática que yo asumo normal, va a tener albumina de 4 más o menos, por lo tanto las globulinas van a estar alrededor de 4, ya son altas. Eso ya me pone en alerta, tiene las globulinas altas. Eh, las globulinas altas, en términos generales, me indican una infección crónica o una neoplasia. En la mayoría de casos, globulinas altas, infección crónica o neoplasia. El tercer caso, no lo puse acá en esta diapositiva, pero el tercer caso podríamos tenerlo en cuenta, vale la pena, las enfermedades inmunomediadas también generan globulinas altas. Bueno, Entonces, como resumen, tampoco lo tengo aquí anotado, pero es casi la frasecita que se van a memorizar. Es que cuando las, el paciente tiene las proteínas totales altas, casi siempre es debido a las globulinas. Las globulinas son las responsables de, esa, de, ese porcenta, de esas proteínas totales altas. Y cuando el paciente tiene las proteínas totales bajas, Casi siempre es la albúmina la responsable de esas proteínas totales bajas. Esa es como la conclusión que tenemos basado en datos de laboratorio que podemos obtener fácilmente o rápidamente por lo menos. El fibrinógeno nos falta el último pedacito. Hay varias técnicas para leerlo. El que tenga un refractómetro en el consultorio tiene la, y una centrífuga, obviamente los materiales que había mencionado previamente, puede hacer fibrinógeno, se necesita una tacita con agua caliente, todos la tenemos, entonces al que le interesa puede averiguarme o de todos modos dentro de las memorias de este módulo está la técnica para medir fibrinógeno en clínica. El fibrinógeno es útil en infecciones, pero cobra importancia en bovinos y en equinos como indicador de inflamación. Vale la pena mencionar por qué. En los bovinos y en los equinos el fibrinógeno es más consistente con procesos inflamatorios e infecciosos que la elevación del recuento de glóbulos blancos. Porque la, preis, la distribución que hacen los glóbulos blancos al foco infeccioso rápidamente en estas dos especies hace que las, los glóbulos blancos en sangre tengan un descenso importante durante las fases iniciales de la infección. Entonces puede que encontremos leucopenia en un paciente con una infección severa Pero, las, pero el fibrinógeno sí va a estar elevado. Entonces tiene mejor valor predictivo como infección, para infección e inflamación el fibrinógeno que el leucograma en estas dos especies. Bueno, aquí terminamos la primera parte del de primer video que vamos a hacer eh, en esta semana de hematología y urianálisis. El otro video es sobre urianálisis. Muchas gracias, me encanta estar con ustedes y hasta luego.